Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad les invito a que me acompañen a leer en el capítulo 18, capítulo 18 del libro de Josué. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad tres varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos Se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis la descripción aquí. Y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová, nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de Helios. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra diciéndoles, Id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en siete partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Y el territorio adjudicado a Helios queda entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de Helios al lado del norte desde el Jordán, Y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende a Atarot-Adar, al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte, que está delante de Bet-Heron al sur, y viene a salir a Kiriat-Baal, que es Kiriat-Gearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Al lado sur es desde el extremo de Kiriat-Gearim, y sale al occidente, a la fuente de las aguas de n e f t o a Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de i n o m que está al norte en el valle de r e f a i m Desciende luego al valle de i n n o m al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, Y desciende a la piedra de Boam, hijo de Rubén. Y pasa al lado que está enfrente del Arabá. Y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Bet-Ogla. Y termina en la bahía norte del Mar Salado. A la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar-Aamoni, o f n i y Jeba, doce ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, b e e r o t m i s p a Cafira, m o s a r e c e m Irpeel, Tarala, Sela, e l e f Jebús, que es j e r u s a l é n Gaba y k i r i a t catorce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias.